Había una vez una rosa roja muy bella. Se sentía de maravilla saber que era la rosa más bella del jardín. Sin embargo, se daba cuenta de que la gente la veía de lejos. Se dio cuenta de que al lado de ella siempre había un sapo grande y oscuro, y que era por supuesto que nadie se acercaba a verla de cerca. Indignada ante lo descubierto, le ordenó al sapo que se fuera de inmediato. El sapo muy obediente dijo, «Está bien, si así lo quieres». Poco tiempo después, el sapo pasó por donde estaba la rosa y se sorprendió al ver la rosa totalmente marchita, sin hojas y sin pétalos. Le dijo entonces, vaya que te ves mal, ¿qué te pasó? La rosa contestó, es que desde que te fuiste las hormigas me han comido día a día y nunca puedo volver a ser igual. El sapo solo contestó, pues claro, cuando yo estaba aquí me comía esas hormigas y por eso siempre era la más bella del jardín. La moraleja es que muchas veces despreciamos a los demás por creer que somos más que ellos o simplemente que no nos sirven para nada. Dios no hace a nadie para que esté salvando en este mundo. Todos tenemos algo que aprender de los demás o algo que enseñar y nadie debe despreciar a nadie. No vaya a ser que esa persona nos haga un bien el día en el cual ni siquiera estemos conscientes.